Ah, continuamos en 17 escalones Qué colgado que estaba, por Dios eh, Tenemos la columna a cargo de Matías Lucero Nuestro operador, M Máximo Hola ¿Cómo andas Mati? Bien, vos ir Vos siempre hablás, pero desde la técnica, ¿viste? Es como que nunca te decimos hola, pero siempre estás Sí, sí, sí, sí. Eh, ¿Todo bien? Todo bien ¿De qué nos vas a hablar hoy? Eh, para hoy preparé algo breve y rápido, porque... Para que sobre tiempo, para la columna de filosofía decir. Pero, no, loco nah, eh, Para hoy traje que ayer justo estuvimos charlando De discos nuevos Y, y a ver qué se podía Buscar por ahí eh, El disco de Beck, que ya salió En febrero, pero nah, Sigue siendo un disco nuevito Que está dando vueltas y lo tengo ya Bastante escuchado, mejor que hablar De algo que todavía no salió Y no tengo idea eh, Y vale la pena recomendar Sí, obvio. Para mí sí, como todo lo que ha hecho y supongo que seguirá un haciendo. Un fundamentalista tenemos acá enfrente. Sí, absolutamente. Amor devoto. Eh, nada, este disco que sacó se llama Morning Face. Salió en febrero de este año, después de seis años. Ah, bocha. De, sí, de sacar un disco oficialmente, digamos así, redondo, producido, editado, bla, bla, bla. Eh, en 2008 lo, único, lo último que sacó fue Modern Guild... A dúo con Danger Mouse Después hizo, tuvo algún otro proyectito Dando vueltas, el Record Club Que salió en 2009 Que era una juntadera de amigos Se juntaban y grababan un disco De algún otro artista En un día, de corrido Así, ah, pum La no, gente pum. al al, al, cueto, al cuete Hace eso, ¿no? O sea, eh, ¿Sabés qué disco hicieron en ese momento? Hicieron un par 5 o 6 discos Uno fue el de Velvet Underground el verano y graban Nico, el del 67 Han hecho Kick de In Excess del 87 eh, Bueno, uno de, de Leonard cohen De Skip Spence Ah, bien variado Sí, sí, sí. disco es que les gustaba Beck O sea, es un proyecto de él, que lo bancó él Con su bolsillo, en su estudio, en su casa eh, Y nada, que durante 2009 Fueron juntándose y grabando Un día grababan eso y empezaban a sacar los temas Así como estaban, como salieron Eh, y después en 2012 A finales de 2012 Lo que sacó fue un disco En partituras Sí, ese fue una, un experimento medio extraño ¿no? Que llevó adelante Sí, que por lo que leí tenía ganas Hacía mucho tiempo, ya desde los 90 Que estaba con esa idea eh, Y sacó un disco en partituras Que, nada, a libre interpretación Después hizo un par Creo que hizo tres recitales Juntando distintos artistas eh, No consagrados, sino... Simple, artista sí. eh, Y nada, fueron tres recitales De interpretaciones de esos temas Que en realidad él nunca los grabó ni nada eh, Eso es lo último que vino haciendo estuvo pro, eh, Produjo un par de discos De Charlotte gainsburg De Stephen McMuss bla. Eh, Y después grabó dos discos Por lo que dijo Tiene dos discos grabados, terminados Editado, masterizado todo Pero no los sacó a la luz manija. Sí, sí, sí Eh, no lo sacó a la luz porque no tenía ganas y lo que le pareció importante es este disco que sacó en febrero morning face es una continuación eh, <ríe> si se quiere de lo que es su disco de 2002 si change bien va de la mano de este disco eh, que si change fue el primero y hasta el momento bastante de este disco era el único en el plano acústico melancólico en eh, pero después que siguen en una misma línea en cuanto a concepto y también en, en sonido que llevan adelante que lleva adelante en, en los dos es, o están muy unidos en musicalmente están muy unidos eh, si change es un disco que sale después de una ruptura de una relación de años y años y años y es un disco que está totalmente sumergido en tristeza y nostalgia y no entiendo nada y me acabo de dar la cabeza contra la pared me quiero morir. Eh, este disco es un poco más, apunta a ver un destello de luz, así es como el, el principio del fin de toda esta nostalgia y todo este, eh, nah, este pozo. Sí. que le provocó un poco más luminoso la... entonces en algunos sí, aspectos sí, es y como... eso se nota en el sonido sí, en el sonido, un poco en las letras es como eso, vislumbrar un poco el, la luz al fin del camino de la salida y como decir bueno procesar todo eso que habló en su otro si Change eh, otra vez trabajó con, con su núcleo fuerte de músicos eh, que son Jai Waronker en batería que está con él hace bastante Que fue batero de R.E.M eh, Batero actual de Atom for Peace De las bandas más grandes De las que ha estado Su bajista que también está desde los 90 con él Justin Meldal Johnson Y el padre de él, el padre de Beck Fue el que le hizo todos los arreglos Orquestales y de, y de cuerdas Más que nada Que todo el disco está adornado con eso eh, ¿Cuántos temas hecho? tiene? 13 temas son ¿no? 13 temas, Trece temas tranquis En el plan acústico Repito Siguiendo dentro De la misma línea Seed Change Hay un tema A mitad Que yo creo que parte Un poco el disco A la mitad Que se llama Wave Que es un tema Medio una especie De mantra eh, Indú Meditadora Que medio que parte Un poco a la mitad Los primeros Seis temas Vienen en un plan Un poco más Alegre Si se quiere Y más Cancionero Después de este tema Wave empieza ya una onda mucho más relajada, más colgada, con unos ambientes más mucho eco, mucho. Sí, grandilocuente. Sí, sí, sí. ¿Y qué vamos a escuchar? Lo que vamos a escuchar es un, el primer tema eh, con el que abre que se llama Morning y el otro tema que no me noté el nombre, me parece, no me acuerdo cómo se llama. Don Lery God, gracias Laurita. Es el tema que creo que sigue a, a este wave, a este digo que es el o Así, sea, uno de la cambio. primer parte más cancionera y otro de la sí, segunda así, bien. Así como lo veo yo, no. Sí, sí, digo, sí, está así, bien. La columna mi es tuya. interpretación. Así que vamos a escuchar eso, el primer tema Morning y Don Lery God. I Stop it all Something you can't see Follow it with Let